Bueno, el día sábado al mediodía nos encontramos con parte de lo que es la comisión y los afiliados del sindicato Cuido en el local de CTA Autónoma, eh, donde se resolvieron algunas cuestiones que tienen que ver con el tema de la nueva tarifa de cuido que marca un piso para lo que son los valores de la hora de cuidador domiciliario, que quedó en 8.500, eh, también eh, algunas ...notas que se preparan esta semana para hacer entrega... Eh, ...donde se pide al Intendente Castro... ...una reunión que venimos, se viene postergando porque no ha habido respuesta... Eh, ...primero sobre los cursos de cuidadores domiciliarios... Eh, ...también para pedir el acompañamiento a la nota que se va a llevar al IPAP... ...para la reapertura de la Tecnicatura Superior en Cuidados Domiciliarios... Eh, ...la Tecnicatura en Enfermería... Y la Tecnicatura en Acompañantes Terapéuticos, que es una carrera que se cerró eh, y que en particular con la de cuidadores domiciliarios lo que ocurre es que hay algunas compañeras que quedaron con materias colgadas, adeudadas, que no van a poder terminar de, de rendir si esta Tecnicatura no se vuelve a abrir. Recordamos que de la Tecnicatura esta solo cinco compañeras pudieron recibirse por una cuestión también de falta de... Eh, acompañamiento, se podría decir, de parte del IPAP con el tema de los horarios de cursada. Sabemos que los cuidadores trabajan hasta 12 horas diarias y es muy difícil por ahí hacer eh, una carrera eh, trabajando y estudiando eh, en un trabajo que necesita tantas horas fuera de los domicilios. Eh, así que, bueno, esos son algunos de los temas que estuvimos resolviendo ahí para poder seguir Y bueno, también otra cuestión que surgió es eh, eh, las compañeras de Valle Medio están eh, pidiendo que podamos acercarnos y, y sumar a ellos también eh, la facilidad para que ellos puedan realizar estas carreras también a través del IPAP. ¿Ya se han comunicado con el Intendente para la reunión esta que ustedes vienen planteando? Sí, el mismo día que hemos llevado notas y el mismo día de la eh, entrega del IPAP, de, de los certificados de acompañantes terapéuticos, eh, ahí él, estuvimos hablando con él y el compromiso fue de que, bueno, eh, insistiéramos con los mensajitos, que lo seguimos haciendo, pero bueno, eh, realizaremos una nota formal nuevamente para ir a entregar al, al Intendente Eh, así que bueno, y, y esto de, de la importancia eh, de poder eh, tener eh, nuevos cuidadores matriculados... Desde la pandemia que no se abren nuevos cursos, eso significa que no hay nuevos prestadores para las obras sociales y que la demanda crece eh, año a año porque los adultos mayores son cada vez más, las personas con dificultades son cada vez más. Entonces, eh, que hayan nuevos técnicos sería también la posibilidad de que haya una mayor atención en los domicilios.